Muy buenos días, Fabián Pérez te saluda. Gran campaña de Unión de Santa Fe. Las felicitaciones para para el equipo Taten. ¿Cómo andas? ¿Qué bien, Fabián. Todo bien por suerte. ¿Cómo andas? Todo bien. Bien, bien, bien. Qué buen arranque, loco. ¿eh? Sí, sí. La realidad que que estamos en un en un muy buen momento. O más allá de que es el inicio no y falta falta mucho el, el, la actualidad es buena y, y, y contento por eso sí porque mantienen una buena victoria frente a la Unión de Colón les costó un poco pero no tenían al Colorado Reinic este apareció poder con 29, el equipo nueve juegos mantiene mantiene un nivel un ritmo ganó ocho que no es poca cosa él tenía siempre es una categoría muy difícil por dónde pasan las claves de este equipo que, que te toca dirigir en, en esta temporada yo creo que la, un poco está pasando por por la intención de, de los chicos de, de, de hacer de haber aceptado la idea no eh, jugamos jugamos un básquet que me parece que está que está bueno donde todos son importantes donde donde todos tienen la, la, la posibilidad de, de de tomar decisiones sin ningún reproche ni del ni del cuerpo técnico ni de, ni de los compañeros ...y eso nos ha dado una, una unidad me parece... Y, ...y que hoy en día la estamos viendo en, en el juego y, y, y, y en los resultados, ¿no? Hablamos con Juan José Mizuk el técnico de Unión de Santa Fe... ...que está puntero en la zona litoral... ...con nueve partidos, ocho victorias, una derrota... ...el segundo es Tomás de Rocamora... ...que, que bueno, que está 4-4... Eh, ...entonces hay, hay mucha diferencia, ha sacado mucha diferencia... ...con respecto a tus seguidores... Eh, y con respecto a muchos equipos de otras zonas también Sacando eh, en la Oeste 9 de Julio Que ha hecho el mismo récord Ha metido el mismo récord que ustedes 8-1 el equipo de Gustavo Fernández El resto está tan ahí Y la zona Patagonia por ahí Más peleada que las demás eh, ¿Esto te para bien de cara a lo que viene? O, ¿O todavía esa etapa no la querés evaluar? Porque como vas a enfrentar equipos Que, que todavía no enfrentaste Te puedes encontrar con alguna sorpresa A ver, eh, la realidad es que, que una vez terminada esta, esta primera etapa, vamos a dividir puntos, ¿no? Entonces, lo, lo, lo, la distancia, la brecha que tenemos hoy va, va a estar a la mitad eh, eh, nos va a poner en una situación un poco más de igualdad con todo el mundo. Eh, después de eso, creo que cuando enfrentemos rivales nuevos, digamos, ¿no? la competencia, vamos a poder evaluar un poco nuestra realidad como como equipo, ¿no? Y, y, y se está jugando mejor que la temporada pasada. Yo veo algunos partidos del tenia y te digo la verdad, el nivel es, es bastante aceptable. ¿eh? Mira, eh, yo eh, hablaba con los jugadores, y estamos aprendiendo a jugar un poco este tenia nuevo. Por momentos salen mejores juegos, por el momento no tanto y ya creo que en, la, en el regreso este de tercer y cuarto juego contra los mismos rivales el, por lo menos por lo vídeo que he visto lo que nos ha pasado a nosotros eh, está decayendo un poco un poco el, el, el nivel pero bueno es una es una forma nueva y, y, el, y al estar jugando un juego cada tres días durante más de un mes eh, hay un desgaste hay un problema físico y bueno creo que puede terminar atentando un poco en el funcionamiento ¿no eh, qué equipos ves como candidato? qué estás mirando de reojo de otras de otra zonas que vos decís me gusta cómo juega con este puedo ser un eh, puedo hacerle fuerza este tengo por ahí nos puede llegar a ganar eh, yo creo que por lo que por lo que he visto la zona la zona sur en la zona sur eh, en el sur del país están los equipos bien bien sólido podrán ganar o perder pero tienen... es que muy pareja la Patagonia ¿eh? muy sí, pareja y pues es, es pareja para arriba me parece sí sí sí comparto eh, comparto entonces me parece que ahí hay buenos buenos equipos en la zona en la zona norte en lo que va a ser la zona norte Córdoba es una zona también que ya te que BH no había arrancado bien tiro y mete un par de juegos y ya está encaminado. Está encaminado, está encaminado. Este, bueno, en, en la zona nuestra también, Echagüe eh, no ha podido jugar completo todavía, le ha faltado Peralta toda la temporada, que es una ficha para, para ellos muy importante. Muy importante, claro. Eh, y ni hablar de Instituto, San Isidro, que es el equipo que siempre está. Está, está muy bien Monte. Monte, claro, Monte por el otro lado, eh, viene con una racha muy buena y tiene un personal tremendo para la categoría, así que me parece que una vez que empecemos a jugar la segunda fase y pasemos un poco la primera rueda de la segunda fase, vamos a, me parece que ahí este tenía se va a empezar a, a marcar quiénes podemos ir para arriba y, y quiénes no, ¿no? En el caso de... bueno, está haciendo una gran campaña, ¿no? En el caso de que Unión continúe con esto y que el equipo... Pelé por por por el ascenso que como viene la cosa es muy probable que lo haga Unión está preparado para jugar la la Liga Nacional a? y mira eh, nosotros en, en el correcto cuatro años hemos, hemos crecido en la estructura hemos hemos mejorado muchas áreas la realidad es que el salto a la a es importante eh, yo creo que Unión Le, le costaría en algún aspecto pero lo podría hacer tranquilamente le costaría en el sentido de, de, de, de que uno quiere que todo salga bien ¿no? claro, y, claro. Y quiere que no haya falencia en ningún área eh, seguramente tendríamos falencia en unas áreas pero creo que, que tenemos la infraestructura eh, de buena manera como para poder estar no eh, si sí, la infraestructura no, no hay muchos equipos en el tna que tengan esa infraestructura no sí, claro, no solamente del estadio me refiero sino eh, nosotros tenemos un, una sala médica armada, tenemos un, eh, donde podemos atender al, al equipo en, en nuestro propio estadio, no tenemos que salir o sea, hay muchas cosas que hemos hecho en un gimnasio de musculación puesto al lado de la cancha para poder transferir sobre el piso de parqué hay muchas cosas que hemos avanzado en, en estos años que, que me parece que para el día de mañana si el club le toca estar más arriba eh, le, le va a servir y, y y, y a, al que esté no y, y que puede ser muy positivo Juan bueno te juegas contra Tomás de Rocamora esta noche cómo cómo lo ves bueno ellos son son el equipo que viene segundo no eh, están con el problema de país de no tener país que para ellos es importante nosotros también estamos con algunos peado yo creo que va a ser un juego dinámico y que pueda hacer un poco mejor su defensivo Eh, va a ser el que va a poder abrir el juego a su favor, ofensivamente los dos juegan bien así que el que, que pueda trabar un poco desde atrás, eh, me parece que va, va a encaminar el juego Bueno, Juanjo Semenzú, técnico de Unión de Santa Fe lo mejor para vos esta noche, un abrazo enorme gracias por el contacto ¿eh? Dale, gracias gracias, Fabi no, nos estamos hablando Ahí está, el técnico de Unión de Santa Fe el equipo de mejor récord junto